samba moderno e o samba quadrado. Mas não essa bonita porque ela está com o marido do Y nos vamos al contacto con Brasil, con Plinio Arruda Sampaio Júnior, que ya está por allí para conversar acerca de este gigante, De América Latina. Buen día, Ángeles. Gran gusto hablar con Radio Centenario y con los oyentes de Montevideo. Bueno, Plinio, por supuesto que estamos con varios temas sobre la mesa. Contigo siempre nos gusta pasar por el tema de la economía, del funcionamiento de la economía, la realidad. Eh, decimos economía, no decimos los números, ¿no? Porque cada vez más se nos habla de porcentajes. Leyendo hoy las informaciones de la economía de Brasil... Casi todas las agencias hablan de la recuperación económica de Brasil. De, este, bueno, ahora se está anunciando que Brasil va a inyectar 30.000 millones de dólares a la economía este año para impulsar la actividad interna que está muy, muy quedada y apoyar la campaña de reelección de Bolsonaro. Pero eso habla de una economía que no parece que estuviera tan recuperada entonces, ¿no? Sin duda, Ángeles. Yo creo que ya respondiste la pregunta. no La, la, la prensa económica uruguaya, yo creo que es bipolar. Porque no es la uruguaya. Porque después tres meses anuncian una recuperación en la economía brasileña. Esta no la es verdad la uruguaya. Es que la economía brasileña, perdón. Que no es la uruguaya, es de otros países también. Páginas económicas. Bueno, la brasileña sí es, es bipolar. Yo creo que toda la, la prensa Económica es muy especulativa ¿no? Sí. Y muy poco Analítica y responsable Con lo que dice La verdad es que es una contradicción total Si la economía está buena ¿Por qué meter 30 billones De mil millones de, de, de reales Para recuperar la economía Que ya está buena No, la previsión es de un crecimiento En torno de medio por ciento Del PIB Lo que no quiere decir recuperación, al contrario, claro, claro. quiere decir estagnación. Lo que está ocurriendo en Brasil, sí, y que causa una gran euforia en la en la prensa, es y que Brasil entró en la ruta de la especulación del capital internacional. Como tenemos la segunda mayor tasa de interés real del mundo, y como el dólar está muy valorizado... Entonces aparecen oportunidades de especulación por un sistema que los gringos llaman de carry trade. Entonces este capital viene, compra acciones, espera la devaluación del dólar sale y valoriza gana mucha plata con esto. Entonces el dólar empezó a caer, esto ya venía de un tiempo, va a continuar un poco, pero esto no tiene ningún reflejo en la actividad real de la economía, En el desempleo, en la vida de los trabajadores. La realidad es que la economía brasileña está en crisis, pero la, la guerra, al aumentar también los, los commodities, digamos, crea espacio de negocios en el agro, en, en algunos sectores, y esto anima un poco la prensa. Es sí, básicamente esto. Claro. Eh, el gobierno, decimos, inyecta eh, fondos para que funcione la economía. El BID. el Banco Interamericano de Desarrollo ahora también va a poner plata, eh, 1.200 millones de dólares para financiar proyectos en el área agropecuaria eh, y dice que tienen 10 años para el desarrollo. Pero hay algún economista que dice, bueno, estas medidas que se están anunciando son simpáticas para el pueblo, ¿no? Para gente que dice, bueno, se va a empezar a mejorar las cosas, pero no mueve... la aguja a nivel de los números no va a cambiar la cosa en no. realidad en la economía ángeles es muy importante distinguir entre negocios y crecimiento y expansión del empleo No, lo que nuestras economías son son grandes negocios para el capital entonces se abren oportunidades de negocios especulativos. Esto sí es verdad. Pero esto no quiere decir que cuando los especuladores van bien, la economía nacional va bien. No, normalmente es lo contrario. Cuando la, los especuladores van muy bien, la economía nacional siempre tiene algún prejuicio grande. Entonces, esto es lo que está pasando. no Se abrió una oportunidad. En relación al PIB, nada más para dejar... marcada la posición los oyentes deben tener ya conciencia que si nuestras economías dependiesen del, del bit ya estaríamos adelante de china se sí, gustan en nuestras economías a décadas y la economía no, no, no va para adelante va retrocediendo este número 1.2 billones de dólares ...en la economía brasileña no representa rigurosamente nada... ...es cero, es un granito de arena... ...entonces son noticias espectaculosas... Sí. ...pero que no resuelven los problemas básicos de la economía. Sí. Mientras tanto, están eh, allí esta gran empresa estadounidense ExxonMobil... ...está perforando eh, en la costa de Brasil otra vez... Dice que están buscando petróleo y gas. y ¿A estas empresas les va muy bien? Sin duda alguna, principalmente porque la política de Petrobras es una política de privatización de Petrobras. Les doy un dato. Petrobras en el 2021 tuvo un, un, un, un lucro de 107 billones de dólares. y distribuyó a los accionistas ciento a, a, creo que 101 billones de dólares de este de este lucro o sea ni siquiera reinver hace una reinversión de su del lucro o sea entonces deja el espacio abierto para que las otras compañías que son las grandes principalmente las norteamericanas ocupen el espacio entonces sin duda alguna Aquí estamos en un, se decía antes, un negocio de la China en Brasil, se, hay una expresión. Bueno, ahora hay el, los negocios de Brasil, que también son inmensos, pero solo para el gran capital. Plinio, vinculado a algunas de estas cosas que venías diciendo, eh, vimos en la prensa eh, brasileña en estos días que un mega... ...inversor internacional, de estos que además manejan operaciones de, de inversiones... ...el estadounidense Mark Mobius habló con Folia de Sao Paulo en estos días... ...y dijo que el mejor camino para Brasil y los inversores internacionales... ...es la victoria del expresidente Lula en las elecciones de este año. Dijo, veo el mercado brasileño con buenas perspectivas en este momento... Y dijo eh, sobre el triunfo de Lula que es preciso recordar que en la época en que Lula fue el presidente, los mercados acostumbraban tener una performance bastante positiva. Lula traería una confianza mayor a los inversores extranjeros eh, porque él tiene también un programa bastante ambicioso de inversiones que traería un impulso para los activos brasileños de forma general. Mira, coincido con este empresario en la avaliación de Lula mm. Lula es un hombre, digamos, de la burguesía muy responsable Del punto de vista económico, sobre todo fiscal Y por lo tanto, esto le da a la burguesía un horizonte más previsible De lo que va a pasar en relación a Bolsonaro Y además, el trabajo sucio de las reformas Bolsonaro ya los ya lo, lo hizo. Entonces, ahora hay que consolidar lo que está hecho y Lula es el nombre ideal para el gran capital internacional y nacional para esto. Y, y es exactamente por esto que la burguesía tuvo la fuerza de imponer esta alianza entre Lula y Alckmin. Uh -huh. Para que tengan los oyentes tengan una un idea, en, en mi partido, que es el PSOL, En el 2006 hacíamos campaña así, ni Lula ni Alckmin. Bueno, ahora es con Lula y Alckmin. Esto da la fuerza de la burguesía. Entonces, en esto coincido. En el segundo en la segunda parte de la declaración no tengo la misma percepción. No que Lula va a hacer grandes inversiones tal puede ser que en el papel del programa económico del PT, que son siempre megalomaníacos, <risas> se, se coloquen grandes inversiones, pero la situación económica real de Brasil es muy difícil, porque estamos en un régimen de austeridad fiscal que Lula va a mantener y que deja el Estado prácticamente sin ninguna posibilidad de hacer inversiones, ¿no? y, y, y todavía más con lo que pasó con Petrobras, que es la mayor empresa brasileña, una empresa enorme, con mucha capacidad de inversiones, pero en la gestión que está uh, Petrobras, los lucros son para dividir entre los accionistas y no para hacer inversiones. Entonces, habría que intervenir en, en, en Petrobras. Esto no es imposible que Lula haga alguna iniciativa en este sentido, pero hay que ver cuál es el coraje que él tiene, de, re, de hecho, eh, resgatar la capacidad de inversión de Petrobras. Entonces yo creo que la segunda parte, que Lula será un, mm. una panacea para los problemas brasileños, queda un poco por el entusiasmo de este gringo que debe estar con grandes negocios en Brasil. Mm. ¿Cuál es, eh, para tenerlo claro, la, la estructura... Eh, de Petrobras actualmente a nivel de, de, de su propiedad digamos, porque vos nos has hablado en reiteradas oportunidades de accionistas cosa que para la eh, concepción uruguaya de las empresas estatales en, en su formato originario eso no, no se entiende no Le, el propietario es el Estado si bien se vienen impulsando asociaciones con privados pero no las empresas centrales las empresas madres digamos La, la petrolera, la de energía eléctrica, etcétera. ¿Cómo es la estructura de Petrobras en ese sentido, Plinio? Ya, ya te lo digo. Mira, Petrobras era una empresa pública uh -huh. que fue creada por Getúlio Vargas en las décadas del 50, después de mucha lucha popular. Bueno, cuando llega y a, después de la dictadura militar. ella empezó un proceso lento de privatización, pero muy prudente. Esto cambia de calidad con la llegada de Fernando Henrique Cardoso, que vendió, abrió el capital de la de la Petrobras a la iniciativa privada. Entonces el gobierno, el Estado brasileño, permanece como mayor accionista total. Entonces tiene la, el comando de la político de la empresa. pero las acciones fueron divididas. Yo no estoy seguro, después puedo verificar, pero creo que ya, digamos, por lo menos mitad de las acciones de, de Petrobras están, digamos, eh, en manos de gente privada. Uh -huh. Y la gran mayoría de acciones de empresas de gente internacional, de extranjeros. Bueno, después, cuando el en el gobierno Lula, la Petrobras metió estas acciones en la bolsa de Nueva York entonces Petrobras ahora tiene que respetar las reglas de Nueva York ¿no? que, la, que la bolsa de Nueva York, Nueva York impone y después con la llegada del gobierno eh, eh, Temer la Petrobras vinculó la política tarifaria de los combustibles a, al régimen de paridad con el dólar Uh -huh. y de, con los precios internacionales del petróleo entonces el precio de la benzina, del diésel digamos explotó entonces esto es entonces una empresa muy contradictoria porque ella es en el papel estatal el comando es estatal pero las reglas de funcionamiento son todas privadas y no llevan en consideración los intereses estratégicos de la economía nacional y de la población brasileña uh -huh. que es un Frankenstein completo, lo que sería necesario sería de hecho reestatizar completamente Petrobras y sobre todo la gestión de Petrobras bien, eh, sí. aquí se han hecho también ese tipo de bueno, asociaciones con privados y también empresas que son públicas Dentro de toda la ingeniería que hace el capitalismo para manejar estos temas, ¿no, Plinio? Se llama empresas públicas, pero que funcionan bajo el derecho privado. Que sería. Exactamente, Hernán, bueno. exactamente, porque la lógica es privada. Para que tengan una idea, Fernando Enrique tenía la idea de cambiar el nombre de Petrobras mm -hmm. para sacar el bras, para dejar la, la empresa menos nacional. Pero. Como Petrobras es una empresa muy importante en la vida nacional y y muy y la gente es muy sensible con lo que pasa no tuvo fuerza para cambiar el nombre pero cambió el funcionamiento de la Petrobras y por eso estamos ahora en una situación muy paradójica porque tenemos reservas tenemos una de las mayores empresas petrolíferas del mundo y no tenemos ningún control sobre el precio del petróleo. Eh, por último, de, de, por lo de menos de los combustibles internos. Por claro. lo menos de parte nuestra. Por último, ¿qué, de qué se trata esto que está hoy en todos los portales sobre Brasil, de una mmm, invitación que hace la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado a Milton Ribeiro, el Ministro de Educación, porque quieren que explique el accionar de pastores eh, en esto que son de la Iglesia, pero son de del gobierno y hablan de, de fondos, de recursos, de dinero. Sí. Sí, este es el escándalo de la semana mm. y es fuerte, muy fuerte. Lo más probable es que el ministro caiga. Ah. Lo, hay una grabación del ministro donde él dice que eh, donde donde él dice primero quién en la distribución De, las, de los recursos del ministerio él da prioridad a los que son a los pastores evangélicos amigos de Bolsonaro bueno des, entonces esto explota causa una gran controversia de la gente que, que, que es contra esto, incluso dentro de los evangélicos, porque se descubrió que hay grupos no que son privilegiados entre los privilegiados ¿no? y en esto un Eh, alcalde pone un video donde dice bueno pero a mí me pidió propina entonces lo que pasa ahí es Bolsonaro gobierna con, el, con los ministerios oficiales y con una especie de estructura paralela que queda en cada ministerio haciendo los negocios y la corrupción de Bolsonaro bueno y ahora pillaron la estructura paralela del ministerio de educación ya bien pillado del Ministerio de la Salud, y en todos los lugares Bolsonaro hace más o menos esto, entonces es un gran escándalo de corrupción que ataca digamos la base evangélica pero de una manera contradictoria porque entre los evangélicos hay los preferidos del presidente y esto entonces está provocando una guerra entre los evangélicos contra Bolsonaro entonces es una es un, digamos, un gran problema que tiene Bolsonaro en el corto plazo no quiere decir que, que pase algo porque como ya sabemos aquí en Radio Centenario Bolsonaro tiene licencia para extrapolar los límites de la ley entonces puede hacer más o menos lo que quiera y va a tener un desgaste político seguro pero no creo que vaya para allá de esto Bien, eh, si te parece si no queda algún tema de tu parte que quieras mencionar en el cierre eh, cerramos por acá esta semana Plinio Entonces cerramos por acá, yo creo que lo fundamental ya, ya está conversado y nos vemos el próximo jueves un gran saludo a todos los oyentes de Radio Centenario a ti Hernán y a nuestra querida Ángeles. Bueno, hasta la próxima entonces Niño. Abrazo, hasta abrazo. la próxima, un abrazo, fuerte abrazo.